Ana Yucid, buen día. Hola, buen día a todos. ¿Cómo, ¿Cómo va? va? Muy bien. Contenta con el clima. ¿Te gusta el clima? Sí, hermoso. Hay que aprovecharlo. Uh -huh. Es una primaverita veraneada. Sí, sí, sí. Es un día extraño de domingo con los árboles rosados y medio otoñales también. ¿Qué traes, Ana? Hoy vamos a hablar con una joven ingeniera agrónoma, Andrea Quintero, uh -huh. graduada en la Universidad Nacional de La Plata. Una joven de 30 y un poquitito de años que tiene un rol eh, en dos lugares muy interesantes. Uno en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, trabajando en una de esas carreras que han pensado en la universidad, esas carreras medio exóticas, que en este caso es producción vegetal intensiva. Uh -huh. Es raro, ¿no? El nombre es muy, sí, muy llamativo. da ganas de saber más. Da ganas de saber más. Por un lado y por el otro lado, trabaja con los pequeños productores de la zona de Florencia Varela que es donde está ubicada esta universidad con el objetivo de que se transformen, que se unan para poder negociar los precios, para poder mejorar la producción, para poder presentarse en el mercado, para que no estén tan aislados en una especie de capacitación producida desde el INTA. Ella tiene este doble rol, que no es un rol instituido, es un rol que se le fue haciendo azarosamente, y también al ser docente de la universidad ha participado en una gesta muy interesante que es tratar de que los jóvenes de la zona... ...se enteren de la existencia de estas carreras... ...tan tan importantes, tan alternativas... ...por ejemplo... ...aparte de la Tecnicatura en Producción Vegetal Intensiva... ...hay una Tecnicatura en Emprendimientos Agropecuarios... ...o Tecnicatura en Gestión Ambiental... ...y para que esto suceda... ...han ido a difundir... ...estas carreras por colegios y escuelas de la zona... ...y han convocado la, la atención... ...de los jóvenes que respondieron de manera muy interesada... ...no sé si Andrea está Andrea, del otro lado... Hola. Hola, Andrea Hola, Ana, ¿cómo andas? Bien, Andrea, ¿querés contar un poquito tu, tu experiencia? Ya sabés que tenemos poquitito tiempo Vale, no, bueno, yo empecé a trabajar con pequeños productores eh, donde con respecto a los jóvenes me encontré que muchos por ahí no, no quieren seguir el camino de los padres. Este, muchas veces por la rentabilidad que tiene la producción cuando son pequeños productores eh, y buscan por ahí alguna otra actividad que les genere mayores ingresos con... Lo de INTA, y entonces también, ¿no? ahí ahí tu rol cuál cuál es Andrea donde, o sea, ¿cómo, eh, ¿cómo lográs interesarlos mira eh, haciendo viendo desde estos dos puntos de vista desde la UNAJ y desde la de INTA vemos que cuando los productores se unen y abarcan más eslabones en la cadena el ingreso es mejor entonces los los chicos ahí ver que mejoran los ingresos y se hace rentable se vuelcan a la actividad de los padres eso vos lo podés ver cuando ves por ahí productores más grandes, donde los hijos sí quedan con la actividad de los grandes, porque en general los grandes abarcan más eslabones de la cadena y cuando eso Entonces, se logra Andrea, cuando se logra que los jóvenes se interesen en las claro, actividades de los padres, ¿cuál es tu, tu experiencia allí? Que eh, mira, yo he visto varios productores en que los hijos se van eh, directamente me dicen mira, a mí no me gusta lo que está haciendo mi papá porque este trabaja mucho y no le rinde Entonces ellos ven esa realidad que tienen los padres y deciden otra cosa. a ir modificándose a través de la organización entre ellos, que también es muy complicado, porque ellos están acostumbrados al individualismo, a través de esta acción colectiva que se va generando entre ellos, la organización, la venta en conjunto, donde vas eh, eh, participando de, mayor de más eslabones en la cadena, ven este, estos ingresos distintos, diferenciados que se logran, y ahí como que van queriendo volver a la actividad de los padres. Una cosa, Andrea, Entonces, perdón, eh, eslabones en la cadena, a ver, para que sepamos de qué estás hablando. Eh, a, eh, entrar en lo que es la comercialización, el valor agregado, que no queda en el intermediario, sino que quede directamente en el productor, Que, que vayan participando no solo en la, en la producción, sino en la venta en la distribución, en el agregado de valor de la producción parece mentira, porque estamos hablando de la zona de Florencio Varela o sea, sí. estamos a una hora de tren de la estación Constitución sí. y sin embargo, bueno, es una zona considerada semiurbana, ¿verdad? sí, Con acá... llena de viveros que proveen a, no sé si hay alguna cifra de a cuántas verdulerías o supermercados provee, sabes algo de eso? Mira, en estos momentos esos valores no lo tengo. Sí te puedo decir que la mayoría de los productores de la zona de Florencio Varela no vende directamente, sino que eh, le da a la mercadería a un consignatario. Ahí ya quedan con menos del valor final. En este, con este grupo de cambio rural inta, lo que, hace, lo que se ha logrado es vender directamente Bien. al consumidor. Bueno, bueno, gracias Andrea. Sí, Seguimos no, en no, contacto. Muy, muy amable eh, por estar con no, nosotros. Pues, Gracias a vos Bueno, muy bien bueno, Florencio Varela Florencio Varela, estamos cerquita, está lleno de viveros Es una experiencia relativamente nueva Que forma parte de este programa nacional del INTA Donde se ha enganchado de manera indirecta la, la universidad Y bueno, creo que medio en privado una vez conté Que de tener dos o tres alumnos Este año se han anotado 50 alumnos es para bien. esta tecnicatura Florece y bueno, Florencio. Es, eh, Me gusta. cuánto? Son 15 veces más. Muy bien. ¿no? Y muy creo bien. que se abre como una perspectiva interesante. Gracias, Ana. Gracias, Hugo.